Soy Pablo. Te bendiga. En pleno público me desmayé por toda la química que había en mí. La gente decía, "Vicose, nos fue, pues de todos los golpes nada sentí, sola me quedé lejos oy la voz de un hombre que no cesaba. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, es todo lo que me gritaba. De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón. Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición y me decía cada vez que me veía en la calle andando. Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando. Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar, pero como todo el mundo no quería continuar y no era suficiente en los consejos de mi padre terrenal, pero ya había llegado demasiado lejos para regresar y en medio del vacío se hizo escuchar la voz que dijo y en lo que dice tu padre celestial Yo soy aquel que siempre te acompaño cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quiénes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer este contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr también te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición y un padre que te ama y al verte morir te dio respiración pero yo estuvé dándote vida estuvé dándote vida esa canción Hey baby